Son las 9 y un minuto, tenemos 15 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 18 de noviembre. Hoy a las 10 y cuarto vamos a tener en los estudios de Tele Elche en Rayo Marca al alcalde Carlos González, a quien vamos a preguntar sobre los presupuestos, los planes de movilidad y urbanísticos o la situación de la pandemia en Elche. Aunque ayer la Consellería de Sanidad actualizó los datos por municipios y supimos que Elche... ...ha bajado su incidencia como ocurre... ...con el resto de la Comunidad Valenciana... ...pero ha subido la triste cifra de fallecidos... ...alcanzamos ya los 36 eh, muertos por COVID... ...desde el pasado mes de marzo... ...ya lo han escuchado ustedes en nuestro programa... Elche buen día con José Antonio González... ...la consellera aseguró que el ritmo de crecimiento del virus... ...se ha paralizado en todos los departamentos de salud... ...lo que pone de manifiesto que esas medidas restrictivas funcionan, por lo que el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, anunció ya que ese cierre perimetral de la comunidad va a continuar, al igual que las restricciones. Pero no podemos relajarnos. Sabemos, por experiencia, que cuando bajamos la guardia, el virus continuará contagiando. Así que las autoridades seguirán pendientes de esa evolución de los contagios para determinar ¿Cuándo empezarán a flexibilizarse esas medidas que tenemos en vigor y que limitan, ya lo saben, los aforos de restaurantes y de todo tipo de eventos, las reuniones sociales a un máximo de seis personas o la prohibición de entrar y salir de la comunidad sin causa justificada? Ayer, en el último recuento de casos positivos de la Consejería, de los 41 brotes registrados, uno de ellos se produjo en Elche con cinco nuevos casos positivos. Y también fue de origen social, como lo fueron esos seis brotes del día anterior, con 29 personas eh, eh, contagiadas. Según las cifras de Sanidad, el 63% de los brotes son de origen social y, por edades, ...las personas entre los 35 y 64 años suponen el 41% de los contagios... ...mientras que de los 15 a 34 años representan el 24... ...y solo el 20% son personas mayores de 64 años... ...así que algo ha cambiado el perfil de los contagiados... ...desde la primera ola en esta segunda ola... ...y de nuevo con el parte diario de la pandemia... ...hemos empezado este programa... ...en el que vamos a abordar otros asuntos... ...que en estos momentos están cambiando la movilidad en esta ciudad... ...como la creación de los carriles... ...la peatonalización del centro... ...las obras de las plataformas únicas... ...la falta de aparcamientos, etcétera... ...lo haremos en nuestra tertulia de los miércoles... ...hoy contamos con el periodista Sacramento Alvear... ...y con el ex concejal y diputado de Esquerra Unida... ...Compromís Joan Antoni Oltra... ...eso será a las 9 y cuarto... ...y una hora después, a las diez y cuarto, el alcalde... ...sin olvidar otros asuntos decisivos... ...para el futuro de nuestro municipio... ...como el plan general... ...los proyectos urbanísticos como el de la finca El Arsenal... ...o los presupuestos de los gobiernos local, autonómico y estatal... ...que se encuentran cocinándose a grandes rasgos... ...este es el contenido de un programa... ...que lo comenzamos siempre con nuestra selección musical... ...aquí en el 101.4 de Telech Radio Marca... ...les invitamos a que disfruten de una gran actriz española... Inma Cuesta, quien además es una extraordinaria cantante... Me trae tu voz cada mañana y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, caneta. Ojos, cada amanecer, parece arder mi piel de fuego. No puedo pensar en vivir sin el ancho de tu espalda, sobre mi sábana inquieta, mirándote sonreír. Cuando tu boca se escapa para que yo me la beba Cuando vuelva a amanecer otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo Y otra vez te besaré como besa esta mujer. Antes de decirte, te quiero <risas> ah. pasarán los siglos. Seremos más lentos amando Seguro tardaremos más En inventar nuevos abrazos Y el relieve sobre nuestra piel Será cruel de sol Pero al alba yo te cantaré La misma copla de amor valiente No puedo pensar vivir Sin el ancho de tu espalda Sobre mi sábana inquieta andote sonreir cuando tu boca se escapa para que yo me la vuelva ¿Cómo ves a esta mujer? Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¡Buah, qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos. Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible, para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.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 ...con Rosmarie Alonso. Pasan 11 minutos de las 9 de la mañana... ...y antes de esa tertulia con los periodistas de los miércoles... ...seguimos escuchando buena música... ...vamos ahora con otra voz femenina... ...la de la cantante estadounidense Joan Baez... ...que el pasado año en su gira mundial... ...se despidió de los escenarios a los 78 años de edad... ...y con 60 años dedicados a la música... ...Baez ha abrazado numerosos movimientos... ...como activista social y política... Virgil Kane is my name, and I drove on the Danville train Till so much cavalry came and tore up the tracks again In the winter of 65, we were hungry, just barely alive I took the train to Richmond that fell, it was a time There goes the Robert E. Lee Now, I don't mind, I'm chopping wood And I don't care if the money's no good Just take what you need and leave the rest But they should never have taken the very best And they went. Just 18, proud and brave But a Yankee laid him in his grave I swear by the blood below my feet You can't raise the cane back up When it's in the feed The night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 La Glorieta con Rosemary Alonso Son las 9 y cuarto y una última canción recordamos un gran grupo que duró muy poco tiempo apenas dos años tras la muerte de uno de sus componentes Roy Orbison desapareció ese grupo musical pero había más estrellas Bob Dylan, George Harrison o Tom Petty entre otros solo sacaron dos discos y se llamaron los Wilburys Viajeros y sonaron así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 Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En el 101.4, La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Pasan 20 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos aquí esta tertulia de los miércoles. Hoy tenemos con nosotros a Sacramento Alvear, al periodista Sacramento Alvear. Muy buenos días, Sacramento. Buenos días. Y le acompaña el que fue concejal y diputado autonómico por Escarra Unida Compromís, Joan Antoni Oltra. Mo bon día. Bon día. Bueno, buen día. Muy buen día. Buen día. Eh, vamos a empezar hablando de presupuestos porque llevamos varios días y semanas hablando de esos presupuestos. Eh, se acerca el final de año y es lógico que los gobiernos ya estén elaborándolos. El más adelantado estamos viendo que es el del Estado, el de Sánchez. Y por la importancia de estos documentos, ya que es la hoja de ruta de quienes ostentan el poder... Asistimos a enfrentamientos internos cuando estamos hablando de gobiernos de coalición, como los que hay en el Estado, en la comunidad y en el propio ayuntamiento. Así que, Joan Antoni, Sacramento, os propongo mmm, que en un ejercicio de concreción ¿Cómo calificaríais los movimientos que hemos visto en Madrid con Podemos presentando una enmienda a los presupuestos antidesahucios pactada con Bildu y Esquerra, con Oltra en Valencia reprochando a su socio de gobierno que esos presupuestos no son reales porque a ella le faltaban 20 millones y en Elche, bueno, pues aún están cocinándose. ¿Habrá diferencias con Compromís y PSOE? ¿Habrá muchas críticas de la oposición? Joan Antoni, comienzas tú. ...ya que ha sido político... ...y te conoces esto del, de los gobiernos de coalición... ...y de la elaboración de los presupuestos. Sí, bueno, yo creo que es lo que responde... ...digamos al nuevo modelo que hay desde hace unos años... ...los gobiernos de mayoría absoluta se acabaron... ...yo creo que van a tardar en volver... ...si es que vuelven... ...y lo que se impone ahora son gobiernos de coalición... ...en todas las formas de gobernar... ...y esto pues lógicamente tiene sus... ...digamos, sus contradicciones, sus debates... Y lo que hay que hacer es normalizar la, la discrepancia. O sea, que dos partidos en el Gobierno discutan y planteen a veces cosas distintas, no es tan grave. A veces en el mismo partido hay, hay tendencias y divisiones y grupitos que están peor que entre dos partidos distintos. ¿no? Lo importante al final es que salgan los mejores presupuestos posibles y que se ejecuten en bien de, de todos. Pero que hayan discrepancias y distintas opiniones, yo eso no lo veo grave en absoluto siempre y cuando ambas partes quieran digamos, buscar el bien común para todos. Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y la, la discrepancia hay que normalizarla. Sacramento. Bueno, yo creo que lo que dice Ultra sobre la discrepancia es un ejemplo palpable eh, en lo que ocurre en la Comunidad Valenciana entre Compromís y el Partido Socialista eh, pero no es lo mismo lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, que efectivamente hay discrepancias por donde hay que hablarla oye, mira, faltan 20 millones, sobran 10 me, me necesito tanto más para mis eh, consellerías, en fin, todas estas cosas que se hablan a nivel privado, entre eh, privado o público, pero entre políticos eh, interesados en el mismo planteamiento que lo que por ejemplo ha pasado en Madrid y es que una de, la parte, de las partes del gobierno... El gobierno ha convocado a otros grupos políticos para decirle a la otra parte del gobierno, pero no, en, no, no entre ellos, no en el gobierno hablando, sino fuera del gobierno, eh, lo que quieren hacer eh, como oponiéndose, es decir, siendo la vez gobierno y oposición, y convocando al gobierno, <ríe> a, los, a los partidos que van a apoyar al gobierno en eso… Y siendo al mismo tiempo oposición, es, es muy curioso lo que está ocurriendo a nivel nacional. Y en cuanto a nivel local, estamos yo creo que en los, en los principios de, del planteamiento del, del presupuesto municipal, aunque ya he visto que ha habido algunas declaraciones por parte del PP diciendo que, bueno, que la concejala de Hacienda no les ha dado toda la información, lo cual también me parece una cosa, en fin, un poco de chiquillos, ¿no?, porque que tú das toda la información, si al final tiene que salir todo a la luz. ¿no? Lo lógico es que se debata y que las discrepancias que comentaba Oltra entre grupos del mismo gobierno o grupos de la oposición y el gobierno, pues bueno, se discutan y se hable, ¿no? no creo que tenga mayor importancia. Pues vamos a hablar de los presupuestos locales, que son los que también nos. los más cercanos, porque importan todos, eh, los más cercanos. El, eh, hemos visto ayer el PP se reunió con la concejal de Hacienda y, por supuesto, que la reunión no fue la misma que la que mantuvo el concejal Nuasquia. Y no sé si se habrán reunido ya otros portavoces de otros grupos políticos de la oposición. Pero es normal, Oltra, que el equipo de Gobierno en principio quiere aprobar los presupuestos este mes de, de noviembre. Faltan dos semanas para terminar, concluir, o menos de dos semanas para el Pleno, para la aprobación de esos presupuestos. Es normal que a estas alturas, a mitad de mes... Los, los grupos de la oposición no tengan al menos un borrador de los presupuestos para estudiarlos y presentar enmiendas. Las enmiendas son siempre para mejorarlos. Sí, hombre, muy normal no parece. O sea, yo con los presupuestos al final se tienen que aprobar. No pasaría nada porque tanto los grupos de la oposición como la propia opinión pública eh, los conociera ya, esos borradores, para poder ver de qué va, ¿no? Yo no sé si es que eh, les ha cogido el toro o qué pasa, ¿no? Pero sí se observa alguna lentitud en ese aspecto, ¿no? Yo, vamos, espero que esto se solucione, normalmente en estas fechas o las fechas en que se debe de aprobar y, bueno, pues supongo que estarán afinando algunas cuestiones. Me imagino que los presupuestos del, tanto del Estado como de la Generalitat, que tanto, digamos, margina nuestra ciudad les habrán influido para que en algunas cuentas no les salgan, pero vamos, o sea, esto al final tiene que salir, tiene que aprobarse y tiene que empezar a funcionar. Sacramento. Eh, bueno, yo eh, insisto en lo de, en lo de antes, es decir, el hecho de no haber comunicado eh, Incluso añadiendo lo que dice Oltra Incluso públicamente ¿no? es decir, incluso Hablándolo en los periódicos En los medios de comunicación Cuál es nuestra previsión del presupuesto Cuál es nuestra idea del presupuesto Para el año que viene eh, Creo que es, es un error Es un error eh, democrático Y es un error político El hecho de que aún no se tenga Un solo papel en la oposición O no se sepan las líneas maestras O, o, o los detalles de lo que va a ser el presupuesto Y que además se quiera aprobar En dos semanas, ya mismo O sea, eh, usted lo coge Se lo lee si puede Y si no puede Pues da lo mismo Usted viene aquí Me dice que no yo ya sé que, es que sí, porque soy mayoría y punto pelota, y paso el rodillo ¿no? eso no es, no es bueno, tampoco ni para la democracia ni para la ciudadanía, por supuesto para los partidos políticos, ni para los que gobiernan, ni para los otros, es decir, valdría la pena tener más calma, hombre, yo recuerdo en la época en que Oltra era concejal Que había discusiones pero pero brutales, o sea, era había veces había momentos en que parecía que iba a hacer una guerra aquí en la plaza de Báis, y sin embargo luego pues se llegaba a acuerdo, la gente cooperaba, a, hablaba, no sé. Ha cambiado mucho el el, el el panorama político de entonces ahora, ¿no? Pero eh, no sé, es un poco es un poco extraño. Por cierto, los presupuestos, eh, el, el, el Oltra lleva razón en que tanto el de la Generalitat como el del gobierno español están ninguneando a él, ya lo hemos comentado en otras en otras tertulias, ¿no? Sin, No sé por qué una población tan importante a nivel nacional como elche no tiene el reconocimiento que debería, Y, ...y a nivel de comunita ...a nivel de la comunidad valenciana... ...somos la tercera población... ...y sin embargo... ...tenemos un, una presencia muy escasa... ...en los presupuestos ¿no? ...pero me da la sensación... ...de que incluso los presupuestos nacionales... Eh, ...se van a venir abajo... ...porque dependen mucho... Del, ...del dinero que tiene que dar Europa... ...y de unos planteamientos de crecimiento... ...que no son reales... El, el, el, ...la deuda pública ha subido... ...al 114% del PIB... Eh, ...va a ser muy complicado... ...y si estamos esperando... ...que los gobiernos centrales autonómicos... ...ayuden a la ciudad de Elche... Yo creo que más vale que vayan sacando las cuentas, hablándolo tranquilamente, sentándose en los despachos a hablarlo y comentar entre unos y otros hasta lograr aprobarlo. Pues vamos a hablar de ese ninguneo, tanto de los presupuestos del Estado como de los autonómicos. Los del Estado, el, la oposición en bloque, puso el grito en el cielo cuando los, los presentaron, el PSOE los defendió... Eh, y eh, reclamaron un pleno extraordinario para mejorarlos, para presentar enmiendas. Pero las enmiendas, el plazo de las enmiendas en el Congreso de los Diputados concluye esta semana, creo que el jueves, y el viernes el alcalde ha convocado ese pleno extraordinario. ¿Creéis que esta maniobra ha sido un tanto fea por parte del alcalde de convocar este pleno extraordinario el viernes, un día después de, de, de, de concluir el plazo, después de insistirle al Partido Popular que debería haberlo convocado antes. ¿Oltra? Oh, hombre, yo creo que el alcalde ha querido responder a una petición eh, un tanto extraña, ¿no? Porque recordemos que durante los años de gobierno del Partido Popular en Madrid, pues el ninguneo ha hecho, ha sido brutal, ¿no? O sea, nos, siempre se nos ha dejado de mano. O sea, el que ahora aparezca la oposición como lamentando el trato, bueno, pues solamente tenía que haberse mirado al espejo hace cuatro días, ¿no? Y de todos modos, o sea, el pleno se convoca porque es una obligación legal, lo pide el número suficiente de concejales. Pero la realidad es que el, cualquier grupo en estos momentos puede, puede a través de sus diputados en Madrid, puede incorporar las enmiendas que considere oportunas. Ya veremos. ¿Eh? Las enmiendas que se incorporan, tanto el Partido Popular, Ciudadanos, etcétera lo que es la oposición en elche, que tengan referencia a nuestra ciudad, en Madrid, a pesar de que el pleno se haga fuera de, de tiempo, ¿no? De todos modos, aunque se hubiera hecho antes de tiempo, si la, la mayoría estima que esas enmiendas no deben de estar, pues lógicamente las hubiera bloqueado también, ¿no? Es un problema, yo creo, más de, de cara un poco a la opinión pública, la petición como la realización de ese pleno. Lo que sí creo que es importante es que, quitado del aspecto electoral, que todo lo precipita, sí que sería conveniente llegar a unos consensos mínimos en la ciudad de aquellas cuestiones más importantes, poderlas defender, gobierne quien gobierne. Lo que tiene poco mérito es quejarse cuando gobierna el otro y no trae lo que debe traer, y cuando gobiernan los míos, pues miro para otro lado. Eso está pasando tradicionalmente tanto en el PSOE como en el PP, que son los que... ...han gobernado históricamente este país. ¿Sacramento? A ver, yo... <ríe> Me alegro de, de, de la posición de otra en cuanto al, al sentido común sobre los elementos fundamentales que hay que aprobar unos y otros, independientemente de quién, de quién gobierne. El problema es que, de, como has visto siempre, eh, eh, cogemos la similitud en que qué hizo el gobierno anterior, qué hizo este, qué hizo el otro anterior, el otro anterior. El otro. En algún momento hemos de romper esa baraja, porque no nos lleva a ningún lado. Es decir, el asunto es que se han de plantear unos principios fundamentales para la ciudad, un planteamiento de qué somos, qué queremos ser, a dónde queremos ir y a partir de ahí que sea uniforme con los, todos los grupos políticos yo recuerdo cuando, a veces hemos comentado también en la tertulia no sé si por parte de Pedro o por Gaspar el tema de Bilbao cuando se plantea pues eso, la, la, la destrucción de una buena parte de la ciudad para hacerla crecer montar el Guggenheim y una serie de cosas y durante un montón de años todos los grupos políticos que formaban parte eh, de, del gobierno autonómico y del gobierno de, de Bilbao, se pusieron de acuerdo seguir, sacar aquello adelante, aquí estamos en que efectivamente, y es cierto Holter sí, tiene toda la razón del mundo cuando gobiernan unos no nos hacen caso y cuando gobiernan otros tampoco, pero en algún momento habrá que romper eso y tomar un acuerdo incluso entre partidos para decir, señores, si nos ningunean vamos y protestamos, vale, vale Pues yo lleno un autobús del PP, tú llenas un autobús del PSOE, yo lleno otro autobús de Compromís, yo llego de o sea, Ciudadanos, en fin, de Vox, de lo que sea, y nos vamos todos a protestar donde corresponda. Pero vamos todos, es que si no, no, llega, no llegamos nada. Hay por ahí una frase que dice que los del PSOE, eh, con el PSOE es como la madre, o sea, la siguen aunque, aunque lleve razón o no. Eh, pero es que no es eso así, o sea en la ciudad no puede ser eso así, tiene que ser más sensatez entre los políticos y los planteamientos que se hagan, y, y de olvidarse de los grupos, es que el grupo es Elche, la ciudad, punto. Eh, esto es en cuanto a los presupuestos generales del Estado, los autonómicos también se han defendido por parte del PSOE y de compromiso, argumentando y enumerando que se han incluido ya partidas para la realización de Lord del GATT para la reforma del de Hospital General, que seguirá, continu continuará, para el segundo centro de salud de, Al de Altavix, que se construirá en el Trabalón. Pero ellos mismos, sobre todo Compromís, han reconocido que la deuda histórica que el presidente de la Generalitat reconoció que se debe a Elche, que es de más de 40 millones por esa compra que se hizo de los terrenos, ...sigue sin aparecer ese calendario de pago... ...en los presupuestos autonómicos. Otra ¿es, ¿es otra vieja reivindicación... ...que costará verla reflejada en los presupuestos? Pues bueno, no, está costando... ...porque para prometer Chimo Puig... ...esto fue en 2017-2018... ...ya hizo aquella promesa... Oye, ...que nos alegró muchísimo a todos... ...en el sentido de reparar una injusticia histórica... ...que se había cometido con Elche... ...recordemos que Elche tuvo que poner los terrenos de la universidad... ...porque en esos momentos empezaron a surgir algunos municipios vecinos... Eh, ...y además gobernaba el PP o sea, en, en Valencia... ...que insinuaban que la universidad podría irse a, a esos municipios... ¿no? ...y para evitar esta situación pues, so, se, se obligó, entre comillas, a Elche... A, ...a tener que hacer algo que nadie había hecho... ...esa injusticia eh, se ha valorado en 43 millones de euros... Simón nos hizo la promesa poco antes de las últimas elecciones, estupendo, pero claro, esa promesa, eh, si te he visto o no, me acuerdo prácticamente, pues claro, lo único que ha hecho es lo del edificio de Correos, que ha sido la compra, que además, por cierto, lo han puesto a nombre de la Junta Valenciana, que dice, bueno, una manera extraña de compensar, ¿no? Yo te lo compenso, pero lo pongo a mi nombre, no sé, y luego parece que no se sabe allí ni lo que se quiere poner, ¿no? Bueno, la verdad es que los presupuestos del 2021 contemplan muy poquitas cosas. Continuar lo que ya estaba en marcha, los 700.000 euros del centro de salud, aunque el año pasado dijeron iría un millón, y ya veremos, ya veremos al final si esto se ejecuta, porque otro problema de los presupuestos valencianos es el, el escaso nivel de ejecución. O sea, que sobre el papel está muy bien poner determinadas partidas, pero luego el nivel de ejecución es muy lento. O sea, gran parte de ellas quedan pendientes de ejecución ...de un año para otro, ¿no?... ...y luego, bueno, él sí tiene problemas bastante más serios... ...que se vienen prometiendo desde hace años... ...y tampoco se dice nada... ...el tema, por ejemplo, de un segundo hogar del pensionista... ...que hay un solar bien hermoso ahí en el barrio del Plan... ...que lleva un montón de años... ...con un cartel que dice... ...aquí se instalará, no dicen qué siglo... ...el segundo CEM de la ciudad... Bueno, ...y esto cuándo se hace, ni se sabe, ¿no?... O sea, ...es un ejemplo de la poca, vamos influencia que parece que se tiene en Valencia... ...para eh, traer cosas a esta ciudad, ¿no? Y es una verdadera lástima... ...porque todo esto genera trabajo en su construcción... ...genera trabajo luego ya en su actividad... ...y es algo que además es absolutamente necesario. Sacramento. Yo no tengo nada, casi nada más que añadir a lo que dice Oltra... ...porque lleva toda la razón del mundo, ¿no? Es decir, eh, aquella vieja historia de prometer hasta meter... Y, y luego no se sabe, no se sabe más de, de los principales temas que tiene la Generalitat con, con Elche durante años. Eh, no, no, o sea, ya no hablamos de, de presupuesto de año a año, hablamos de decenios. ¿eh? Es decir, eh, el tema de, de la compensación por los terrenos de la universidad, eh, llevamos un montón de años ya con este tema arrastrando. Lo de correos, lo del puente de la Generalitat. Eh, ayer un vecino me decía, esto se va a caer un día, no sé, es que nadie lo arregla. Y, pues mira, yo tampoco lo sé. O sea, aquí hay muchas cosas que no se arreglan. Eh, el lord del gato está de... Trozado. Recuerdo cuando se, eh, quien vivía allí, aquello se llamaba el palacete del Lord del Gat, y hoy en día ha dejado de ser palacete, y dentro de nada dejará de ser de Lord del Gat o el Lord de los gatos solamente, porque no va a quedar otra cosa. ¿no? La Generalitat realmente no cumple, y para otras cuestiones que tenemos que, que atender a Madrid, pues tampoco cumple, porque para qué te cuento nada del Hotel de Arenales del Sol, ¿no? si eso ya de costas, ya veremos a ver cuándo se resuelve. ¿no? Entonces, no, lo que dice Oltra, lleva toda la razón del mundo, a ver cuándo nos hacen caso. Bien, no hay mucho tiempo y hay muchos, muchos temas. El plan general, vamos a ver si lo abordamos rápidamente. Es importante porque el equipo de gobierno se reunió en el centro de congresos y ha decidido someterlo a consulta popular eh, el, el avanzar o no en la revisión del plan general. ¿Qué os parece las tres preguntas que se van a hacer a la ciudadanía? De si es necesario eh, re, revisar el plan general... Eh, si debemos crecer con más suelo residencial o debemos crecer hacia el parque empresarial. Olpra. Eh, bueno, eh, yo de entrada opino que es imprescindible revisar el plan general. Para o sea, mí esa propuesta de mantener el actual e ir hacia modificaciones puntuales en caso de necesidad me parece una aberración. O sea, el plan general actual tiene 22 años, él se ha cambiado muchísimo en este periodo recordemos que la población por ejemplo se ha incrementado un 25% con todo lo que eso conlleva luego pues se han cambiado muchísimas cosas ha salido legislación nueva nuevos planteamientos a nivel eh, ambiental por ejemplo a nivel de patrimonio eh, recordemos que se hizo la declaración de patrimonio de la humanidad del palmeral y eso no está reflejado en el plan general estamos teniendo multitud de problemas en distintos espacios porque el plan general dice una cosa que es contradictoria Con lo que la nueva ley del palmeral, que sí recoge los planteamientos de la declaración, pues plantea el tema de la finca al arsenal, por ejemplo, algunas previsiones sobre el solar de la legisladora, la ordenal, etc. ¿no? O sea, entonces, hay una contradicción que lleva nada menos que 20 años. Y el ayuntamiento tiene su plan general como si no se hubiera declarado patrimonio el tema del palmeral. Y es un ejemplo. ¿no? Por lo tanto, yo creo que realmente el debate estaría entre dos opciones. Esa de mantener el actual plan, que me parece ociosa, o ir a una revisión de plan muy participada, muy debatida, que yo creo que es lo que interesa, ¿no? Y en ese sentido, o sea, igual hay que eh, ampliar en, en la ciudad determinados suelos, como hay que desclasificar suelos en otros espacios, porque no se han desarrollado ni se van a desarrollar, o porque con la nueva legislación ambiental ya no tienen por qué estar clasificados como, por ejemplo, ...algunas actuaciones afectadas por el el Patiel etcétera... ¿no? ...entonces eso sí que me parece imprescindible... ¿eh? ...de que Elche debe tener un plan general actualizado, moderno... ¿eh? ...y que cumpla con todos los requisitos... ...que la nueva sociedad está demandando... ¿no? ...buscar una ciudad mucho más eh, tranquila, eh, sostenible... ...con un crecimiento mucho más ordenado, regulado... ...en los distintos ámbitos, en los distintos sectores... ...y una ciudad preparada para la convivencia... De, de, de la población, ¿no? O sea, quitar tráfico, pacificar ese tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un mayor espacio para dotaciones, mayor suelo para dotaciones públicas, o sea, es un, una perspectiva que una modificación puntual, que además siempre son a veces sospechosas, ¿no?, de, de urbanismo a la carta, ¿no? O sea, lo mejor para mí es ir a esa revisión, que ya toca, ¿eh? después de 22 años, y que aunque se empieza ahora, tardará varios años en formalizarse, o sea, por lo tanto yo creo que, que ya está bien y, y poder actualizar un, un plan general que yo creo que, que lo necesita Si la actual norma urbanística está tan obsoleta, ¿por qué considera Sacramento que se ha planteado esta consulta de si se revisa o no el plan general? A ver, yo eh, soy de los que opinan de que si no quieres que algo se haga rápido y bien, eh, crea comisiones o plantea consultas. Es decir, va, vamos a ver... Eh, eh, Como dice Oltra, es que es absolutamente necesaria ya la revisión del plan general. Hay que hacerla cuanto antes, hay que pensar y planificar. Es decir, vamos a hacer la consulta y vamos a hacer la consulta pues eh, a todos, es decir, al, al catedrático de urbanismo hasta a la señora María que va a la plaza a comprar pescado. ¿A usted qué le parece? ¿Que crezcamos hacia la derecha o hacia la izquierda? Y la señora María dirá, pues mire, a mí me parece que espérese mientras me lo pienso, luego le contesto y tardamos un par de años más, ¿no? Lo que habría que hacer es tener la voluntad política, es decir, señores, vamos a cambiar ese tema, vamos a reorganizar otra vez ese tema del plan general, que lo hemos comentado muchas veces. ¿Quiénes son los especialistas en esto? ¿Cuánto nos va a costar? Vamos a pedirles informes, vamos a hacer los planteamientos. Y una vez que estén los planteamientos hechos, podemos consultar a la población qué les parece determinadas medidas u otras medidas, pero con un planteamiento firme sobre el que apoyarse. Es que actualmente no tenemos nada, o sea, hay que hacerlo todo el planteamiento industrial, el crecimiento de la ciudad, lo que decía Otra, la calidad de vida dentro de la ciudad eh, la incorporación de la, del patrimonio de la humanidad en fin, una serie de planteamientos hay que hacerlos pero tienen que hacerlo los profesionales hay que hablar con ellos, contratarlos que se pongan a trabajar y a partir de ahí una vez que tengamos un, un esquema general de lo, que se, de lo que proponen estos profesionales los políticos decidirán la parte que más interese según su opinión al pueblo y en todo caso será una consulta pública, pero no al revés, vamos a hacer una consulta pública que nos va a llevar no sé cuánto a ver qué es lo que dicen, uy mira lo que dice esto. uy mira lo que dice el otro, no, a ver hay que hacerlo como hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, con profesionales que se dediquen a esto y que nos puedan orientar y que sean también, estos mismos profesionales conocerán mejor las previsiones de futuro que hay para toda la sociedad española o toda la sociedad mundial ...más que la gente del pueblo que sabemos poco sobre esas cuestiones... ...no sé, a mí me parece, me parece un atraso empezar a hacer comisiones... ...y empezar a hacer encuestas. Vamos ahora a otro plan, el de movilidad, que todavía no se ha aprobado... ...pero ya hay actuaciones que se han acabado y que algunas han suscitado polémica. Eh, actuaciones como la peatonalización de, de la Corredora, de la Plaza de Baix... ...las plataformas únicas que están en obras... Pero vayamos con la las últimas, el carril bici, el de Juan Carlos I, concretamente. Eh, ¿Qué os parece...? de lo, lo que está ocurriendo con, con la puesta en marcha tras la puesta en marcha de los carriles bici de José María Bub y Juan Carlos I con las críticas de la oposición se tenía que haber hecho antes eh, de, de eh, esperando la aprobación de ese plan de movilidad con más informes que lo avalen esos carriles bici, tiene que tener una continuidad de los mismos, debe haber un diseño generalizado de todos los carriles bici en el municipio eh, no Deberían haber sido bidireccionales. ¿Qué os parece, Ultra, esta actuación? Bueno, yo creo que eh, el tema de movilidad de eh, Chile necesita mejorar, evidentemente. ¿no? El Chile es una ciudad donde hay demasiados coches y, encima, con el problema de que siempre nos ha gustado utilizarlos. ¿eh? O sea, aquí se ha cogido el coche para ir a cualquier sitio. O sea, el Chile es una ciudad, yo creo, ideal. ...para caminar, para ir en bicicleta... ...para que sea una ciudad mucho más pacífica... ...en, en ese sentido, ¿no? eh, ...recordemos el, el, el follón que se ha montado siempre... ...que aquí se ha quitado un metro al, al coche... ¿no? O sea, ...en cualquier espacio del Che... ...donde se hayan ampliado aceras... ...donde se haya creado un jardincillo, tal... ...y el coche haya perdido algunos metros... ...se ha montado un pollo siempre impresionante... ...cuando la primera fase de la corredora... ...pues no veas, ¿no?... La, y lo que ha costado acabar de completar esa peatonalización, yo creo que está muchísimo mejor ¿eh? y el se lo va a agradecer toda la vida o sea, el planteamiento que se ha hecho de peatonalizar una corredora pues que para lo único que era para que pasaran coches ahora, sin tener que ir allí precisamente a esa zona pero la avenida Juan Carlos ahora con los carriles bici pues el hecho es una ciudad que en ese aspecto es de las últimas que se va a incorporar a la potenciación de la bicicleta en los cascos urbanos O sea, hay muy, Valencia, por ejemplo, es una ciudad en la que la circulación de bicicletas es, vamos, impresionante en comparación con Elche Elche ha sido una ciudad agresiva contra la bicicleta, peligrosa para los ciclistas. Y, por lo tanto, hay que, hay que crear espacios para esta actividad, que ahora mucho, incluso hasta con la pandemia se ha recomendado por la gente, ¿no? De que es una, es una actividad que, que está muy bien, saludable, marca distancias, o sea, que está muy bien, pero claro, hay que darle seguridad también. Tenemos ahí la avenida Juan Carlos I, dice claro, han venido en cruza el centro de la ciudad, afecta a determinada gente, pero la avenida Juan Carlos es que es una carretera. O sea, en estos momentos es que era una carretera. ¿no? Entonces, eh, yo soy partidario de la implantación progresiva de los carriles bici en la ciudad. Creo que tiene, ha tenido la respuesta que era casi de esperar, pero que hay que insistir, hay que dar todas las explicaciones, todos los debates necesarios, pero esto es algo... Que tiene que venir para quedarse, como está en la mayoría de las ciudades españolas. Es que hasta Madrid, incluso con el PP, se están haciendo planteamientos de potenciación de la bicicleta, que siempre habrá un impacto negativo y que habrá un rechazo inicial. Eso es casi inevitable. Pero la, la traducción de eso, al final, es una ciudad mucho más tranquila, mucho más fácil para convivir, para transitar. El peatón tiene que ganar espacio y el ciclista tiene que ganar espacio. Y eso se tiene que hacer en detrimento. Pues ...después del coche... ...y que lo que sí que hay que hacer... ...es apostar por apartamentos y ...y los medios públicos de transporte... ...yo llevo un montón de tiempo defendiendo por ejemplo... ...que no entiendo por qué en esta ciudad... Eh, ...nadie de los que gobierna... Eh, ...defiende el tema de, de que se empiecen ya los estudios... ...para implantar el tranvía... ...el tranvía está funcionando maravillosamente... ...en buena parte ya de, la, de las ciudades españolas... ...es un medio sostenible, ecológico... ...vamos, atractivo... Y podría resolver gran parte de los problemas que tanto coche circulando está ocasionando a esta ciudad. Habrá que preguntarle si incluyen el tranvía en ese plan de movilidad, Sacramento habrá que preguntar si existe el plan de movilidad en principio, y si alguien lo ha pensado hacer y el plan de tráfico también eso es lo primero que habrá que hacer si existe el plan, eh, sobre el que basarnos para ir haciendo las cosas, porque efectivamente yo voy a coger la bici eh, voy a ir en bici por eh, Juan Carlos I y hasta llegar allí que voy eh, andando, la llevo a cuestas como los ciclistas cuando subían las montañas o pasaban el río, eh, que veíamos antes en los tiempos heroicos del ciclismo eh, no sé, falta, falta eso falta un plan, falta, falta pensarlo falta hacerlo, falta incorporar, incorporar el tranvía o más autobuses u otros planteamientos, por cierto en la avenida de Juan Carlos I hay tres carriles bici, hay los dos que se han hecho y otro carril bici que viene por la zona del huerto después de las jesuitinas y después de la empresa esa de, de arreglo de motos y tal, hay otro carril bici que como el carril bici que se hizo no hace tanto tiempo en la universidad está absolutamente despintado ya, ya no se ve el, el, el rojo o el verde, se está perdiendo como en la avenida de la libertad también se está perdiendo ya no se sabe si eso está operativo o no está operativo, si se puede ir por ahí con bici o si no se puede ir con bici y, y, y todo eso se está viniendo abajo mientras que estamos creando otras zonas que va, además van a traer bastante más complicación evidentemente, lo que dice Oltra y lo que dice la concejala, al final los coches eh, se tendrán que adaptar a lo que hay, claro, de acuerdo, mientras me pones un policía que me va a poner una multa cada vez que paro 10 minutos en un sitio pues me tendré que adaptar pero realmente tenemos Tanto uso de la bicicleta en el como para hacer todo este planteamiento, gracias que nos quieren educar para que la tengamos. Yo lo agradezco mucho, es decir, que me traten de educar para que tenga una bicicleta en lugar del coche, en lugar de ir andando, que sería lo mejor, por cierto, lo de ir andando. Gracias por la educación. Pero yo creo que Amsterdam, por ejemplo, no tiene carril bici y hay un montón de gente que utiliza bicicletas. A lo mejor convendría más invertir en educación y en planteamientos más que en recortar Derechos de otros que, por cierto, pagamos, eh, pagamos el impuesto del automóvil y si paga bicicleta, ¿no? Entonces, esto, esto se está haciendo a costa del que tiene un coche, que es más grave todavía, no sé. Eh, eh, también quería preguntaros, porque evidentemente la incorporación de los carriles bici, la, el cierre de la zona centro al tráfico rodado, las obras de las plataformas únicas, todo esto está teniendo un impacto sobre el tráfico. Desde el equipo de gobierno, ¿se ha planificado bien esa reordenación del tráfico después de iniciar el Plan Centro, Oltra? Yo, vamos, creo que se perdió demasiado tiempo. En la legislatura pasada se perdió un tiempo precioso ¿no? para haber hecho muchísimas cosas. Probablemente la polémica del mercado central con todo aquello paralizó este tipo de cuestiones. ¿no? Pero es algo... Eh, ...como decía Sacramento, o sea... ...en otras ciudades esto está... ...es que no es ni motivo de discusión, vamos, eh, vamos... ...en Amsterdam, como él ha citado... ...efectivamente, aquello es... ...es que no hace falta que reduzca, ...es que las bicicletas te rodean... ...pero en un plan tranquilo, agradable... ...o sea, lo ves absolutamente normalizado, ¿no? ...aquí no, aquí es todo contrario, hasta ahora... ...no se le ha prestado ninguna atención... Claro, qué pasa es que hay poca gente. Bueno, es que los que van en bicicleta bien vía hechas son casi unos temerarios, porque es que se están jugando el físico cada día, ¿no? O sea, es que una cosa va con la otra. Si das facilidades, y si estimulas el uso, y hay medios para hacerlo bien, pues probablemente el número aumentará. Yo vamos, pues, ya digo, he estado unos años en Valencia y veía gente con, vamos, traje y corbata perfectamente en sus bicicletas, por no hablar de que hasta el propio alcalde iba evidentemente en bicicleta dice, bueno, esto es impensable en nuestra ciudad ¿por qué? cuando es una ciudad plana se lo puede permitir, ¿no? Yo creo que es un proceso, ya digo, está teniendo la reacción casi lógica, pero que es un proceso yo creo que inevitable en el buen sentido, o sea cualquier plan de movilidad sostenible debe contemplar ese tipo de actuaciones o sea, tanto tráfico privado, a veces de un solo coche, etcétera, esto es algo que, que se debe de acabar o sea, tenemos incongruencias como un parque industrial, en, vamos, impresionante, donde trabajan 12 quince 15.000 personas y que no haya prácticamente un medio público de comunicación, que tenga que llevarse la gente los coches allí, multitud de coches circulando, para ir a trabajar. Esto, en cualquier otro sitio, estaría resuelto a través de, de más líneas de autobuses, tranvía, medios de este tipo, ¿no? O sea, eso es lo que hay que potenciar. Sacramento. Lo que le has preguntado a Oltra era si veía correcto el plan de movilidad eh, y yo añadiría el plan de tráfico. Eh, eh, Oltra no ha respondido. Yo creo que lo que hay que preguntarse es si existe el plan de movilidad y si existe el plan de tráfico. Eh, porque, como él dice, eh, del tema de ir al polígono de Torrellano, al parque empresarial de Torrellano, eh, con el coche, hemos hablado cientos de veces nunca se ha puesto más líneas de autobuses y la gente que va al parque y que ha habido encuestas dicen es que los horarios no me cuadran o sea cómo voy no, no. O estoy esperando aquí un montón de tiempo, voy a llegar tarde o no están a los horarios que yo necesito o tal. Claro, todas esas cosas son las que habría que resolver. Yo no sé si con autobuses, con tranvías o con, o, o con el metro, no sé, pero algo habrá que arreglar. Eh, cortar el centro de la ciudad al tráfico me parece perfecto, me parece, me, o sea, a mí me parece bien. O sea, el hecho de que la gente pueda pasear tranquilamente por las zonas y tal, todo eso me parece bien. Pero hay que tener en cuenta que una gran parte de la población, como decía Oltra, ...tenemos muchísimos coches en Elche... ...hay que dar una salida... ...hay que tener aparcamientos... ...hay que tener una serie de cosas... ...que de momento no tenemos... ...y eso se hace... ...con ese plan general... ...que hay que estudiar y plantear... ...y ver exactamente a dónde queremos ir... ...no... ...a ver, lo que está ocurriendo es una cierta imposición... ¿no? ...voy a imponer esto porque así yo creo que esto es mejor... ...porque no sé qué, vale... Eh, ...y si no es mejor, ¿qué hacemos con lo que estamos gastando? ...por otra parte, te insisto en lo que te comentaba antes... es decir, ...por qué se están borrando las señales... ...de los carriles bicis en el resto del pueblo... ...cuando estamos haciendo carriles bici nuevos... ...y los viejos los estamos abandonando... ...no es comprensible... ...eso no está bien... Estamos tirando el dinero, eh, desgraciadamente. Oltra, que, eh, quedan siete minutos apenas y quería también que me abordarais el, el tema de la zona centro. Ya está terminado en la Place Bais, a falta de algunos retoques. Eh, supongo que lo habréis visto. Eh, pero ¿va a ser un revulsivo para, para revitalizar la zona centro, esta peatonalización? Oltra. Hombre, eh, eso se verá peor que le he ido a la zona centro con la corredora abierta, es difícil de superar. Uh, ver pasar coches por allí, que no podían parar, no sé qué ventaja podía tener para el comercio de la zona centro. ¿no? Ahora, en principio, habrán más posibilidades de que ese paseo peatonal tranquilo eh, sirva para revitalizar la zona centro que antes. De eso sí que estoy completamente seguro. Ahora bien, la rehabilitación del centro, especialmente el comercio del centro, eh, hay que tener en cuenta que esto es consecuencia de una situación de crisis que vive todo el municipio, porque claro, el comercio lo centramos muchas veces en que está mal en el centro, en la corredora, el comercio está mal en todo Elche. ¿no? En alguna tertulia también hemos comentado que me diga alguien en qué barrio de Elche está bien el comercio. O sea, la situación económica de la ciudad no es buena, hay mucho paro, eh, hay mucho parón cubierto y hay una situación bastante difícil para mucha gente. Mientras eso no se resuelva, el comercio va a, lo va a estar pasando mal, porque es lógico, si no hay capacidad de compra, el comercio lo, lo va a seguir pasando mal. Ahora bien, eh, la patronalización y lo que se está haciendo en el centro, en todo caso creo que es, ayudará, ¿eh? no será determinante, pero ayudará a que eso se haga. ¿eh? Y creo que es alguna medida que además hay que extender a algunos barrios de la ciudad ir recuperando espacios ocupados por el coche y dárselos a, a, al peatón para que pueda pasear, eh, moverse libremente, porque eso al final redunda en una mejor ciudad. ¿Sacramento? No, a mí la peatonalización, sí, sí, yo coincido con Oltra, es decir, el, el hecho de que se diga vamos a peatonalizar esto porque esto va a revitalizar el comercio del centro y tal, es una falacia, es una falsedad hasta cierto punto, porque el comercio no se revitaliza así, prueba de ello es que el comercio iba bien cuando los coches pasaban por medio y no podían, como dice Oltra, no podían parar, y sin embargo el comercio funcionaba. Se ha venido abajo por otras razones distintas, que tienen que ver con un planteamiento social, económico, en fin, de, todo, de, de todas las cosas que nos ha traído la modernidad, ...que no estamos respondiendo la ciudad o el comercio, no está respondiendo a ese nivel, ¿no? A mí la peatonalización me parece bien, o sea, me, la, la plaza está quedando bien, hace falta por pues, esos bancos, eh, sombras, en fin, otra serie de cosas... ...que ya eh, está por lo visto el ayuntamiento dispuesto a terminarla o cuando se termine y que, bueno, pues perfecto. Y además los desfiles eh, de fiestas pues, van a ser mucho más anchos, mucho más bonitos, mucho más lucidos, ¿no? Todo, todo ayudará. ¿Que eso sirva para rehabilitar, rehabilitar el, el comercio? Pues eh, no lo sé. Eh, ¿Que luego haya una sentencia sobre el, el mercado que diga que hay que hacerse? Pues ya veremos la, ver qué hacemos con todo eso, porque por algún lado tendrá que, en fin, no sé, todo esto cambiará. ¿no? En cualquier caso, eh, peatonalizar, me parece muy bien, pero también hay que pensar otras cosas de los que, por cierto, el alcalde hablaba al comienzo de esta legislatura, es decir, para salir elegido hablaba de la inversión que había que hacer en muchos barrios de Carrús en arreglar pisos enteros, bloques enteros, poner ascensores, arreglar eh, estructuras... Todo eso hay que hacerlo. Nos estamos fijando mucho en el centro, estamos gastando muchas perras en el centro, pero las familias de otros barrios, como decía otra, además de no tener zonas públicas o zonas peatonales, tienen unas casas que estamos en situaciones muy complicadas. ¿eh? Hay gente que no puede bajar a comprar porque las mujeres tienen, o los hombres tienen una edad, y, y eso había que arreglarlo. El alcalde lo prometió, y nadie se acuerda ahora de eso estas estructuras estas inversiones enormes en la zona centro me parecen muy bien pero es que ahí elche es mucho más ¿eh? después del río y después de la vía eh, queda elche todavía queda uh -huh. mucho elche eh, vamos ya a terminar eh, hablando de un tema con el que siempre comenzamos y es la pandemia, la situación de pandemia. Se prorrogan de nuevo las medidas excepcionales eh, una semana más. Lo anunció ayer el presidente Chimo Puig porque es verdad que la incidencia está bajando, no así el número de muertes por ese repunte que tuvimos el pasado eh, mes de octubre en el día eh, de, del 9 de octubre en ese puente festivo. Pero eh, en Elche me gustaría que me, diga, me digáis vuestra opinión de cómo se está gestionando esta pandemia, porque en Elche hemos visto cómo, eh, hemos lamentado, cómo el informe del Sindic de Greuges nos acaban los colores de ver eh, cómo están nuestros ancianos en el geriátrico de Altavix. Oltra. Sí, el tema de lo geriátrico en Elche y en toda España eh, es de juzgado de guardia. ¿no? Eso no, no tiene perdón el trato... ...que se ha tenido con este colectivo tan numeroso... al que de las residencias se han convertido en un coladero de gente... O sea, ...que no estaban preparadas para, para eh, mantener en condiciones eh, sanitarias... ...y, y, y, y adecuadas a, a este colectivo tan necesitado y tan débil... Para, ...ante una pandemia de este tipo. no. O sea, yo creo que el resultado, porque eso, de los recortes desde hace muchísimos años de privatizaciones, en muchos casos, a, a los amiguetes, etc. Esto nos debe de, de, de servir de ejemplo de que la Administración tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor que el que ha hecho hasta ahora ¿eh? por mantener este tipo de, de residencias en el ámbito público, que es un poco lo que ha pasado con, la, con el tema de la sanidad pública, en el ámbito público, reforzando los medios, reforzando el la, la aspecto asistencial también médico en, en estos centros, con mayor número de inspecciones, porque ha sido ridículo el número de inspecciones que se han hecho, e ¿eh? invirtiendo de verdad ¿eh? en este tema, ¿no? Entonces, recordemos que ahora mismo hace diez años que en la Comunidad Valenciana no se ha construido una residencia de mayores pública. Esto es algo inaudito, que se siguen manteniendo los, las concesiones con determinadas empresas que ya en su día fueron sospechosas. Es que, vamos, es que dice este... Que no es raro que haya pasado lo que haya pasado, ¿no? Lamentablemente. Esto hay que acabar con esta situación. Ya digo, si hay que rescatar concesiones, hay que hacerla y hay que reforzar el, el ámbito público. Sacramento. Yo creo que hay que cambiar toda la estructura sobre, sobre eso, sobre la estructura legal, sanitaria y, y asistencial sobre las residencias para personas mayores y que habría, tanto, si son públicas como son privadas, a mí me da lo mismo, porque hay que tener en cuenta que el Cinti de Greuillet lo que se queja es de una eh, residencia pública en Altavís, de la que no es una cuestión ahora de la pandemia. Es que llevamos años que la gente se está quejando del servicio que hay. Ros, tú sabrás, porque yo lo he visto en tele, si lo has tenido tú en los informativos, la cantidad de veces que se han quejado y que ha sido motivo de noticia el estado de esa residencia pública de la Unidad Valenciana en Elche, Porque es un desastre. Lo que hay que hacer es crear una normativa nueva, una vez que hemos visto lo que ha ocurrido con la pandemia, ponerla en marcha, que haya médicos, que haya personal cualificado, que haya asistencia reglada, que en fin, que todas esas cosas se lleven a efecto para por si otra vez nos vuelve a ocurrir lo mismo, y si no, pues para mayor calidad de la vida y de la estancia de, lo, de las personas que estén ahí. Pero en este caso, eh, el Cindy de Grebio lo que se ha quejado ha sido sobre una pública, no sobre una privada, ¿eh? sobre la pública. Por tanto, hay que hacer algo para que las dos, públicas y privadas, se adapten a unas normas que sean de obligado cumplimiento y no mantenerlo ahora en un limbo, como dice Oltra, un limbo ahí, de te doy esta concesión, te doy lo otro, no, no, no, esta es la norma. Y a partir de ahí, trabajar, trabajar bien. Pues ya no hay más tiempo, pasa un minuto de las 10. Damos la bienvenida a quienes nos siguen ahora a través de la señal de Teleelch. Desde las 9 y 20 hemos estado con el periodista Sacramento Alvear y con el ex político, el político Joan Antoni Oltra, hablando precisamente de, de asuntos que tienen que ver con esta ciudad, como el plan de movilidad, como sus presupuestos municipales, los del Estado y también los del Gobierno autonómico, y acabamos de hablar sobre la situación de los geriátricos en Elche y también en la Comunidad Valenciana. A ellos les agradecemos su participación en la tertulia de los miércoles. Joan Antonio Oltra, gracias. gracias. Gracias, Y a Sacramento Alvear, gracias Sacramento. Pues hasta la próxima, cuando quieras. Oltra, encantado de haber hablado contigo y a ver si nos vemos algún día, que hace mucho tiempo que no nos vemos. Igualmente, gracias. Olga. Hasta luego. Bien, pues ambos se han despedido y nosotros les recordamos que dentro de unos minutos, a las 10 y cuarto, tendremos en el estudio de Teleelch en Radio Marca al alcalde de la ciudad, Carlos González, con quien seguiremos hablando de estas cuestiones y de otras. No se vayan, continúen aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 101.4, Teleelch Radio Marca. Y ahora vamos con música, vamos con la carta urgente de Rosana y Abel Pintos. Hay cosas escribo en cartas para no decirlas. Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas. Hay cosas que están en mi alma y que contigo cuando me haya ido. Todo acabo diciendo cuánto te he querido. Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban Llegando Er zijn heel veel verschillende dingen die je Er zijn heel veel verschillende dingen die je kunt Er zijn En mi alma y heel veel En ik heb er in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 Tan tarde hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nada.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 Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche Pasan nueve minutos de las diez de la mañana y antes de esa entrevista con el alcalde vamos con la ronda de noticias por eso se encuentra con nosotros ya en el estudio de Tele Elche nuestro compañero Salvador Campello Buenos días Salva. ¿Qué tal? Muy buenos días Hoy hemos adelantado un poco esta ah, ronda de noticias hoy adelantamos Las circunstancias mandan Esta ronda de noticias rápidamente en cuanto a la pandemia Saben que ha subido el número de fallecidos, lo contábamos ayer en este programa, dos fallecidos más, que baja la tasa de incidencia, que se estabilizan los hospitalizados. Tiene una explicación y es que ahora estamos sufriendo las consecuencias del puente de octubre, por eso sigue aumentando el número de fallecidos. Los hospitales están eh, en estos momentos de, 42 camas que hay, de 44 camas que hay, hay 30 personas en la UCI en estos momentos hospitalizadas. Y la tasa de incidencia ha bajado a los 212 porque, como saben, en el fin de semana pues, se registran menos positivos. Aún así, son unos 192 desde el pasado viernes. Eso en cuanto a la incidencia del COVID. Por cierto, Chimo Puch anunció ayer por la tarde... ...que se mantiene el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana... ...hasta el 9 de diciembre... ...no sabremos qué ocurrirá por tanto a partir de entonces... ...no sabemos si habrá toque de queda o no... ...hasta qué hora, si se mantendrá sobre todo... ...de cara a la Navidad... A ...tanto a Nochebuena y Navidad como a Nochevieja y Año Nuevo... ...de hecho la nueva plataforma de hosteleros... ...anunciaba ayer que dan por perdida ya toda la Nochevieja... ...porque normalmente organizaban cenas... ...en las que luego se tomaban las uvas... ...y no se podía tomar este año las uvas fuera... ...de momento, de momento... ...porque eh, está ese toque de queda a las 12 en cualquier caso, no se preocupen porque se dará las campanadas de calendura para poder verlo desde casa. Esa asociación de hostelería, esa plataforma había nacido precisamente porque quieren ser menos reivindicativos de la asociación que hasta ahora conocíamos. De hecho, gran parte de todos los que formaban parte de esa asociación se han desgranado y van ahora a esa plataforma. En cuanto al plan Edifican, que es el gran tema de estas últimas semanas, ya dijo el gobierno hace un año a la oposición que se cansarían de verles inaugurar proyectos. Bueno, pues nos estamos cansando no solo de verles inaugurar, sino de ir a visitar obras. Ayer tocó el Montserrat Roche, donde ya han acabado las obras de las nuevas aulas de FP, que a partir de de la semana que viene empezarán a funcionar. Y conocimos también que la Consellería, a propósito del COVID, la Consellería de Educación ha destinado mmm, algo poco menos de medio millón de euros para actividades extraescolares eh, uh -huh. derivadas de la pandemia y del confinamiento. Pues muchas gracias, tenemos ya al alcalde así que continuaremos con esta ronda de noticias en unos minutos. A antes. la una aquí en Tele del Cerro de Marca y a las nueve y media en Telenit. Muchas gracias, Alba, y ya saben que la Crónica Deportiva y Y la información meteorológica será después de la entrevista con el alcalde Carlos González. 101.4. Radio Marca.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 Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio M2D, Quiles Restaurante Franja Estadio Juan Agullo Citroën, Carácter, Box Mecánica Reyes Vegar Concesionario Oficial Mercedes-Benz, Aesec Urbaser, Mercat Central Dels, Eslava 43 M Solers, El Hogar del Profesional Paquito Rentacar Grupo A Plus Talleres JJ Linero y Materiales Cano, recuerda Este sábado a la una y media, levante Elche en Marcador. 101.4 Tele Elche Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 16 minutos de las 10 de la mañana y tenemos aquí en el estudio de Tele Elche Radio Marca al alcalde de la ciudad, Carlos González, a quien damos la bienvenida. ...muy buenos días Carlos... buenos días, muchas gracias... ...¿cómo está? ¿cómo está Elche?... ...supimos ayer la actualización de los datos... ...de la Consejería de Sanidad... ...la incidencia ha bajado... ...al igual que en la Comunidad Valenciana... ...pero el número de muertes no, ha subido... Eh, ...por eso quizá el presidente de Latinoamérica... ...anunciará que ese toque de queda... ...continuará hasta el 9 de diciembre... ...pero ¿qué pasa con las medidas excepcionales... ...que ya se aplicaron desde octubre en Elche?... ...¿continuarán? Bueno, en primer lugar... Pese a que los datos han mejorado desde que comenzaron a aplicarse las medidas excepcionales y extraordinarias a mediados de octubre, la evolución de la tasa de incidencia acumulada y la presión hospitalaria se han relajado, han disminuido de una forma ostensible, pese a ello... El mensaje no tiene que ser de relajación, el mensaje tiene que seguir siendo el mismo, tenemos que seguir cumpliendo de forma estricta, de forma rigurosa, con todas las exigencias derivadas de la compleja situación sanitaria que vive nuestro país y que también vive nuestra ciudad. Ahora tenemos una tasa de incidencia acumulada que, que ha vuelto a niveles eh, que podríamos decir eh, que nos permiten eh, tener una presión asistencial en los hospitales, es eh, razonable, soportable, eh, pero pese a ello tenemos que ser es, eh, muy exigentes y tenemos que cumplir, insisto, de forma estricta, de forma rigurosa, con todas las, las obligaciones derivadas de, de la situación sanitaria compleja. Eh, el, el, hecho, el hecho, perdona que la interrumpa, que hayan aumentado las muertes significa que tenemos muchos pacientes en UCI, más de, lo que, no. más de la pasada semana. El, el dato que manejaba de ayer, todavía no tengo el de hoy, es. Eh, un, creo que eran 20 personas en UCI, 50 personas en planta, lo cual quiere decir que las UCIs están. Eh, ...razonablemente bien, no tenemos, no tenemos eh, cifras como tuvimos hace tres y cuatro semanas... ...que empezaban a ser realmente preocupantes. Eh, nuestra tasa de personas fallecidas, siempre que fallece alguien... ...evidentemente pues es un hecho luctuoso y es un drama... Pero desde el punto de vista del análisis de la mortalidad en nuestra ciudad, tenemos que decir que somos una de las ciudades que tiene una tasa más baja dentro de la comunidad valenciana y dentro de nuestro entorno. Uh -huh. y, y cuando estaba usted diciendo que hay que ser rigurosos en el cumplimiento de esas medidas, eh, esto significa que eh, la policía local sigue reforzándose eh, en los controles para, sobre todo, de cara al fin de semana evitar esas relaciones sociales, que es donde la mayoría de los brotes está detrás de ese ámbito, de esas relaciones sociales. Bueno, en efecto, es decir, cuando se analizan... Las causas de los contagios, en los rastreos se detecta que de cada tres contagios, dos se producen dentro de lo que podríamos llamar en las relaciones sociales y familiares. Por lo tanto, es cuando estamos entre amigos y con la familia, cuando bajamos la guardia, cuando nos relajamos, cuando pensamos que no hay riesgo Y ahí es donde se produce la inmensa mayoría de los contagios. He dicho el 70% de cada tres, dos en origen social y familiar. Y eso exige, pues yo, yo creo que la inmensa mayoría somos conscientes de, de la importancia que tiene la mascarilla, de la importancia que tiene la distancia social, de, de lo importante que también es en este momento eh, rebajar el grado de relaciones sociales. Eh, todo ello es extraordinariamente importante y, y yo creo que la mayoría cumplimos con esas recomendaciones, pero hay una pequeña parte de la población que no cumple, que dicho directamente, incumple las exigencias, las obligaciones y para ello la policía local cumple una función relevante, una función valiosa eh, que, que ejerce de forma diaria con esa pequeña parte de la población que no cumple con las obligaciones que son eh, absolutamente necesarias. No sé si habrá tenido tiempo de ver nuestro informativo, ah, el de ayer, eh, no sé si vio las fotografías del Partido Popular, eh, reunido a Pablo Ruz con los vecinos de la avenida Juan Carlos I. ¿Se incumplió alguna normativa con esa reunión en la calle? Bueno, yo, yo eh, fíjese, no quiero, no quiero hacer partidismo con estas cosas, pero me iría a la mayor. Y la mayor es que todas las autoridades sanitarias, desde el ministro hasta el nivel local, eh, nuestra directora de salud comunitaria, por ejemplo, están recomendando encarecidamente eh, evitar... Eh, mm, las relaciones sociales, evitar las reuniones multitudinarias y sobre todo mantener distancias. Yo diría que esto hay que aplicarlo a todos los niveles, nos lo tenemos que aplicar todos eh, y ese mensaje también va para el propio Partido Popular, igual que va para nosotros mismos, para el propio gobierno. Por lo tanto, yo eh, trasladaría eh, a Todos, a toda la población esa necesidad de reducir el contacto social, de, de, de que el contacto social sea el estrictamente necesario y todo aquello que se pueda evitar en materia de contacto social es evitar riesgos. Esto también hay que decírselo al señor Ruz y al Partido Popular. Lo dejo en esos términos. Sí, mejor. No, no vamos a hacer partidismo de un tema tan grave como este. Le he preguntado por las UCIs, por la situación sanitaria, pero también por los geriátricos de Altavix. Y sobre todo, teniendo sobre la mesa un informe del síndice de Creuches tan demoledor como la situación del geriátrico de Altavix, que proponía a la vicepresidenta Mónica Oltra intervenir esa gestión y no se ha hecho. Hubo una reunión, no se ha hecho, hubo unos compromisos. Estamos a 18 de noviembre y no sé si usted sabe, eh, si se ha reunido con Mónica Oltra, si sabe si esos compromisos se van a cumplir. Vamos a ver, en primer lugar lo que quiero trasladar es eh, la, la extraordinaria preocupación que representa para mí como alcalde de la ciudad, que representa para nuestro gobierno el que se estén produciendo situaciones totalmente inadmisibles y al mismo tiempo absolutamente incomprensibles en un geriátrico de nuestra ciudad que, que en este caso no depende del ayuntamiento, depende de la Generalitat Valenciana, pero que eh, más allá de quién sea el competente insisto, es inadmisible e incomprensible que se produzca una situación de esta naturaleza. Me consta que eh, desde la Consellería se están intentando adoptar medidas para paliar, para resolver la situación... Pero tenemos que ser más exigentes. Para mí el mensaje y el compromiso que ha adquirido con los familiares, eh, esta misma semana eh, hemos mantenido una reunión, tuve una reunión en la que me acompañaron el concejal de Bienestar Social Mariano Valera y la concejala de Sanidad Mariola Galeana con la Asociación de Familiares. El compromiso adquirido con los familiares es ser muy exigentes con la Generalitat Valenciana, ser muy exigentes con la Consejería para buscar soluciones inmediatas y soluciones definitivas para una situación que eh, no se puede consentir, que no se puede producir en nuestra ciudad. Y en esa línea vamos a trabajar en los próximos días para intentar que haya la máxima implicación por parte de la Consejería para eh, poner punto y final a una situación, e insisto, intolerable. Pero, ¿se ha reunido con Mónica Oltra? No he tenido ocasión de reunirme con Mónica Oltra. Me consta que la, que la consejera y vicepresidenta tiene toda la información, le ha llegado, nuestra, le ha llegado mi preocupación, le ha uh -huh. llegado mi mensaje de, de preocupación y de reclamar de forma contundente uh -huh. una actuación decidida e inmediata que ponga fin a una situación que no podemos consentir, ni la Generalitat ni el Ayuntamiento. Con lo que aún no sabe si esa acción inmediata ...se va a producir... ...pues yo... Eh, lo, espera. ...lo ...lo espero encarecidamente... ...lo espero... Eh, ...espero que se produzca una reacción... ...que esté a la altura de, de, la, de la problemática... ...que han puesto de relieve... Por una parte, los familiares, la asociación de familiares, y que por otra parte también la ha puesto de relieve el síndic de Greugues, que en definitiva es el defensor del pueblo valenciano, es un órgano eh, independiente que ha valorado la situación y que pone el acento en un conjunto de deficiencias que son como mínimo graves, como mínimo muy graves. Pues muchas de las deficiencias se resuelven con presupuestos adecuados. Y los gobiernos están en estos momentos eh, preparándolos, tramitándolos, debatiéndolos. El más avanzado es el presupuesto general del Estado, eh, pero en cuanto a los geriátricos, evidentemente la competencia está en, la, en el gobierno valenciano. De los presupuestos del gobierno valenciano, ustedes los han defendido, pero lamenta, concretamente Compromis los defendió en una rueda de prensa. Su diputada del PSPB también eh, los defendió aquí. Pero, como alcalde, ¿usted defiende los el presupuesto del gobierno del Botánico para, bueno, en lo que se refiere a las inversiones para Elche? Lo, lo voy a decir con contundencia. El gobierno de Chimo Puig es el gobierno autonómico que más ha invertido en la historia de la democracia en nuestra ciudad. Si me pide que continúe la oración, le diré, desde luego tenemos más necesidades y yo como alcalde tengo la obligación de pedir más. Pero... Pese a que se puede hacer mejor y se puede invertir más, no podemos eh, obviar la mayor. Y la mayor es que el gobierno de Chimo Puig, desde 2015 hasta hoy, está invirtiendo de una forma decidida, de una forma comprometida con la tercera ciudad de Comunidad Valenciana. Y eso significa que tenemos muchas actuaciones en marcha y el presupuesto de 2021 será un reflejo de ese conjunto de esa política que comenzó en 2015 y que tiene como objetivo mejorar los centros educativos, que tiene como objetivo mejorar las carreteras que tiene como finalidad también pensar en las personas y en los servicios Que son necesarios, en definitiva, que tiene como objetivo también reactivar e impulsar la economía de la ciudad. Eh, hay que, yo no pierdo, eh, digamos, lo que tiene que ser la característica fundamental de un alcalde cuando habla de otra administración, que es la capacidad de reivindicar, de pedir más, de ser claro. exigente para la ciudad. Lo soy. Pero, no obstante, eh, no, puedo, no puedo pasar por alto lo que me parece muy importante porque, además, eh, yo creo que es de justicia reconocer que en estos cinco años Chimo Puch está haciendo un gran esfuerzo con Elche uh -huh. después de muchos años de pero, olvido inversor por pero... quienes gobernaban, que ahora están en la oposición y patalean. Pero eh, patalean sin razón. Pero reconoce que, que necesitamos más. Y por de supuesto, hecho, después no. de esta entrevista, ¿tiene usted eh, algún acto con Chimopuch? ¿no? Sí, en sea, Estará con Chimopuch. ¿Aprovechará para reivindicar que, por ejemplo, esa deuda que, tiene con, que, que reconoció y que tiene con el pueblo de Elche se refleje en los presupuestos de una vez por todas? Fíjese que ese es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de sensibilidad, de compromiso y de tomar eh, y de prestar atención a lo que dice el alcalde de la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana. Es decir, yo he puesto sobre la mesa un problema histórico y está en vías de solución. Hay un compromiso político de Chimo Puig que pronto se hará realidad que pronto sea realidad en un convenio que nos permitirá compensar esos cuarenta y tantos millones de euros de esfuerzo que hizo la ciudad de Elche eh, en los años de gobierno del Partido Popular, no hay que olvidarlo, uh -huh. y que fue un esfuerzo que no nos correspondía, que lo tenía que haber hecho la llenadita Valenciana en aquel momento. Tenemos el compromiso firme de Chimo Puig y ese compromiso firme se va a llevar ahora a un documento. Yo espero, hoy estaba haciendo una gestión al respecto antes, precisamente antes de venir a sus instalaciones, a este estudio estaba haciendo una gestión para recordar en, en, en el entorno del presidente de la Generalitat que tenemos el compromiso de materializar ese acuerdo antes de final de año, que es lo que a mí me gustaría que es lo que hablé con el presidente en la última entrevista formal que tuve hace varias semanas, por lo tanto estamos trabajando para poder firmar ese acuerdo y para poder mm, la concretar... De, la firma del convenio es eh, podríamos decir, se traduce en un calendario de pagos. Efectivamente, la firma del convenio lo que conlleva es un calendario a través del cual eh, se materializará esa compensación de la deuda de la Generalitat con el Ayuntamiento a lo largo, estamos hablando de entre cuatro o cinco años, lo que se concrete finalmente. Pero en cualquier caso un horizonte cierto en el medio plazo para resolver un problema que otros crearon y que uh -huh. el presidente y yo vamos a resolver. Vamos a hablar ahora de sus relaciones con la oposición, no son buenas y sobre todo desde ayer mismo, que fue ayer o anteayer cuando usted convocó el pleno extraordinario que le había pedido la oposición y concretamente le había instado el Partido Popular a que lo hiciera de forma urgente esa convocatoria antes de que terminara el plazo para presentar las enmiendas en el Congreso de los Diputados. A mí me gusta decir las cosas claras y cuando hablo de hablar con claridad digo de poner sobre la mesa la realidad el Partido Popular no ha planteado ninguna urgencia en la solicitud del pleno extraordinario no pero en no, rueda de prensa sí bueno es decir yo creo que las cosas se piden y se piden como corresponden las ruedas de prensa sirven para lo que sirven los teléfonos y las entrevistas personales sirven para lo que sirven es decir distingamos los planos es decir a mí el portavoz del Partido Popular no me ha hecho saber de ninguna forma es decir, y, y es bien fácil esto ¿eh? no me ha hecho saber su interés de ninguna forma de que este pleno se celebrara en una u, o en otra fecha y yo voy a convocar sí, el pleno a... y yo voy a convocar el pleno o de hecho ya está convocado en tiempo y forma y no hay ningún problema porque ahora vamos al fondo es decir, primero, nadie nos ha pedido al gobierno, nadie me ha pedido a mí que el pleno se celebre en una u otra fecha y yo lo voy a celebrar dentro de los plazos legalmente establecidos eso es incuestionable eso es negro sobre blanco segunda cuestión, se están buscando excusas y yo digo, excusas ninguna, es decir, vamos a decir la verdad si el Partido Popular quiere presentar algún tipo de enmienda, no pasa nada porque se hayan cerrado los plazos de presentación de enmiendas en el Congreso al presupuesto, porque hay otra cosa que se llama Senado y que yo sepa, además, lo estoy diciendo con ignorancia, el señor portavoz del PP, a la sazón, es también senador. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? Sí. Mire, yo veo que se plantean demasiadas excusas formales, demasiados problemas artificiales, porque tenemos una oposición que está instalada Mire, voy a ser más justo, no una oposición. Tenemos un Partido Popular que está instalado en una actitud eh, de crispación, de enfrentamiento sistemático. No han entendido la que está cayendo en nuestro país y en nuestra ciudad, no han entendido la situación que viven los ciudadanos y que ahora lo que toca son acuerdos, ahora lo que toca es diálogo, ahora lo que uh -huh. to toca es apartar lo que nos diferencia y acercarnos en lo sustancial e importante. Sí. Y no crispar y no enfrentar gratuitamente. Pues uno de los y esto problemas, que le estaba diciendo es un sí. ejemplo de crispación y de enfrentamiento gratuito. Uno de los problemas graves es que en esos presupuestos generales del Estado no se incluyen eh, infraestructuras eh, que las necesitamos como la conclusión de la Ronda Sur. En conclusión, su partido, con independencia de que el Pleno Extraordinario sirva para algo o no, su partido en Madrid... ¿Presentará enmiendas para favorecer eh, las necesidades de Elche, para mejorar esos presupuestos generales del Estado? Mire, yo le voy a decir una cosa. Es decir, eh, vuelvo al razonamiento de antes. Es decir, siempre cuando hay unos presupuestos eh, uno tiene que querer más. ¿eh? Eso es lo natural. Ahora, con realismo. Eh, estamos en una situación en la que se está finalizando la redacción del proyecto de la Circunvalación Sur, segunda fase. Déjeme que le diga. Que se lo está finalizando el gobierno de Pedro Sánchez porque el proyecto lo comenzó el gobierno de Pedro Sánchez. No comenzó con el gobierno del señor Rajoy. Por lo tanto, unos hicieron dejación de su función y de su obligación. Este gobierno está resolviendo ese problema. Primera cuestión. Segunda cuestión. Estoy convencido y trabajaré además para ello con, con todo el énfasis posible de que si en cuanto esté finalizado el proyecto de finalización, de conclusión de la Circunvalación Sur, eh, con independencia de la situación del presupuesto, empezará la licitación, porque ese es el compromiso que tengo del secretario general de Infraestructuras y estoy convencido que además es la voluntad del ministro Ábalos. Por lo tanto, más allá de que hay una pequeña cuantía, porque eh, si no me falla la memoria, hay una cuantía que no es muy relevante, pero que lo que pone de relieve es que está contemplado sacar vale. a licitación en 2021 ese proyecto que para nosotros es vital. Por mm. lo tanto, habrá Circunvalación Sur. Diga lo que diga la oposición, diga lo que digan los presupuestos, porque hay voluntad política en el gobierno de Pedro Sánchez y en nuestro gobierno de que este proyecto salga a la luz. Lo primero que hay que hacer es finalizar el proyecto, que insisto... Si otros hubieran hecho su trabajo, uh -huh. no estaría estaríamos hecho. hablando Bien. de finalizar el proyecto. Pues esperemos que finalice pronto. Vamos con el plan de movilidad. Eh, ha habido también muchas críticas con la implantación del carril bici. ¿Está de acuerdo con las actuaciones? ¿Cómo se está gestionando este plan de movilidad por parte de su socio de gobierno, de compromiso? Si, si me deja que, que diga una cosa con carácter previo, es decir... Esta semana se critica el plan de movilidad, la semana pasada o el mes pasado se criticaban las obras de la corredora, si damos un paso atrás se criticaban las obras en no sé qué pedanía. Uh -huh. ¿Sabe? Yo a veces tengo la sensación de que para el Partido Popular hay un lema que es «dime de qué estamos hablando que me opongo», «dígame usted de qué estamos hablando que me opongo». ¿no? Entonces cada semana se oponen a una cosa y no entienden esto de lo que estamos hablando, que para mí es fundamental, que estamos hablando de una ciudad que necesita inversión, modernización, como elemento para mejorar la ciudad y como elemento para dinamizar la actividad económica y el empleo, porque detrás de cada inversión, detrás de cada euro que invertimos, hay, hay, se genera una dinámica de crecimiento económico y una dinámica de creación de empleo. Entonces, al margen de eso, el Partido Popular está instalado en el no porque no, en el enfrentamiento sistemático y esta semana tengo que decir que toca el plan de movilidad y el carril bici. Pero voy a su pregunta. Mire usted, cualquiera que levante la mirada... Y vea el panorama nacional, vea la situación sanitaria, cómo está influyendo en las ciudades. Se está produciendo un cambio en la movilidad en todas las ciudades medias y grandes. Un cambio que, que no es una cuestión española, sí, eso europea. Lo, eso y lo sabemos. Y yo estoy de acuerdo. ¿eh? Pero decir, le preguntaba, ¿está usted de acuerdo cómo se está gestionando ese cambio estoy, en Elche? Porque, estoy, porque también queremos ser como las grandes ciudades. Por supuesto. Es decir, Elche, a... Elche tiene que seguir potenciando, no castigando, potenciando el uso de eh, los patrones de nueva movilidad, de, de la bicicleta, del monopatín. Los ciudadanos están reclamando eh, infraestructuras que permitan eh, que en nuestra ciudad eh, se desarrolle la nueva movilidad. Y yo creo que, creo no, decir, oiga, lo tenemos en nuestro programa electoral, lo tenemos en nuestro acuerdo de gobierno y hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Eso no quiere decir, es decir, ese es el, el punto de partida general, la reflexión general y luego, desde luego, hay que analizar cada carril bici desde el punto de vista técnico y si hay alguna cuestión mejorable, pues que se mejore. Pero con independencia, Lie. Con Lie. Indep Lie. como en todo como en todo. En la ¿eh? avenida de Juan Carlos I debería como mejorarse. En todo, como en todo, eh, sin duda... Se pueden hacer las cosas siempre mejor. Esa reflexión nunca la voy a negar. Pero que Elche necesita que continuemos avanzando en, hacia esa nueva movilidad que representa que en las ciudades medias y grandes los ciudadanos tengan la posibilidad de utilizar la bicicleta, utilizar los patines eléctricos, etc., eso es incuestionable. Y lo que no podemos es esperar una década, eh, porque el Partido Popular siempre va una o dos décadas por detrás. Entonces, no podemos esperar una o dos décadas a que eh, un, la oposición abra los ojos. Por lo tanto, tendremos que seguir lidiando con esta situación, pese a los obstáculos, pese a las dificultades, pese a esa miopía congénita que tiene el Partido Popular, que le impide ver cuáles son los factores de progreso en las ciudades. ¿Y hay falta de aparcamiento o no en la zona centro? Aparcamiento en superficie, alcalde. ¿Qué quiere que le diga? Le ¿Qué? tengo que decir la verdad. Es decir, ha habido falta de aparcamiento en, en el centro de esta ciudad. Es, es algo eh, crónico. Es decir, es un problema de, la, de, de, de este centro histórico. No hay que darle muchas vueltas para pensar que en las ciudades de nuestras características estas cosas pasan. Se lo pregunto porque el plan de movilidad va a suprimir 1.600 plazas de aparcamiento en superficie. Bueno... Pero cuando se dice esto, en no se, distintos di puntos no de se la dice ciudad. ni en cuántos años ni en cuántos puntos. Mm, mire, en los últimos años, en los últimos años, en los años de gobierno fundamentalmente de, de Diego Macía y luego de Alejandro Soler, se suprimieron muchas plazas de aparcamiento en el centro. Pero ahora yo haría una valoración. ¿Qué centro queremos? El, ¿El que teníamos en el que, por ejemplo, esta calle, la calle La Fira, era una calle por la que circulaban los vehículos o la que es ahora la calle La Fira, la calle Hospital o la calle Obispo Tormo? Donde circulaban los vehículos con absoluta... Es decir, ¿qué queremos? ¿Un centro para las personas o para los coches? ¿O para que aparquen los coches? Evidentemente hemos tenido que sacrificar plazas de aparcamiento y evidentemente vamos a tener que sacrificar algunas plazas de aparcamiento más en estos próximos años. ¿Se construirán aparcamientos? Déjeme que termine el razonamiento sí. y le contesto a esa pregunta que es importantísima. Es decir, evidentemente vamos a tener que sacrificar plazas de aparcamiento como se sacrificaron en el pasado. Pero es que el que algo quiere, algo le cuesta. ¿Qué Una ciudad para pasear. Eh, yo veía con, no puedo decirlo de otra forma, con indudable satisfacción hace unos días eh, cómo estaba la corredora y cómo estaba la plaza de Baix. Estaba llena de ilicitanos y e ilicitanas paseando, caminando, con niños y niñas correteando. Es decir, ha vuelto la vida al centro histórico como consecuencia de esa decisión de peatonalizar que hemos adoptado con la oposición rotunda y radical de algunos, quiero recordarlo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Eso o los coches, ¿qué es lo que queremos? Eso o los coches, la contaminación, yo creo que la mayoría silenciosa, la que no sale en los medios, la que no coge un micrófono y, y, y patalea, uh -huh. la mayoría quiere eso, lo demuestra los sábados, lo demuestra los viernes, lo demuestra cada día llenando las calles y plazas. Ese es el modelo de centro que queremos y eso exige un sacrificio. Vamos a hacer más aparcamientos. Estamos trabajando para intentar sacar. No es buen momento para las empresas, también lo quiero decir. No es un momento de inversión, es un momento complejo. Estamos trabajando para buscar inversores que puedan llevar a cabo la construcción de aparcamientos subterráneos en el, centro, en el entorno del centro histórico para contribuir a paliar eh, pues las decisiones que estamos tomando. Pero... La frase para mí es, el que algo quiere, algo le cuesta. Si queremos un centro peatonal, si queremos un centro para las personas, si queremos un centro humano, sin humos, un centro amable donde se desarrolle actividad comercial, social, cultural, pues tenemos que quitar los coches. El que algo tiene... Quiere, algo le cuesta. Eh, se han hecho preguntas fundamentales, el modelo de, de centro que queremos, pero también hay otra pregunta, el modelo de ciudad que queremos y la única respuesta se puede escribir, escribir en un plan general. El plan general está obsoleto y mm, me extraña que ustedes, el equipo de gobierno, haya planteado a estas alturas eh, una consulta popular para mm, consultar a, a la población si queremos un nuevo plan, si queremos revisar el plan o no. ¿Por qué? Mm, déjeme que él eh, intente eh arrojar luz sobre, sobre, esa, sobre ese planteamiento que estaba usted haciendo. Primero, nosotros hacemos una consulta previa. Vamos a ser el primer municipio de la Comunidad Valenciana que haga esta consulta previa. Y la hacemos porque es una obligación legal. Artículo 49 bis de la LOTUP, de la Ley Urbanística Valenciana. Entonces, cumplimos con una obligación legal que, que, que es incuestionable y que eh, nos exige que a la hora de llevar a cabo la revisión del plan general, le digamos a los ciudadanos coordenadas generales por las que vamos a eh, hacer el planteamiento de modelo de ciudad, desarrollo urbanístico futuro, etcétera, etcétera. Y también nos exige que, que planteemos si se quiere o no se quiere. Es decir, porque hay distintas alternativas. ¿Es que, la ley la que plantea si se quiere o no se quiere? Eh, hay que plantear, hay que plantear a los ciudadanos. O en cualquier caso, déjeme que lo diga de otra forma, ¿no? Es decir, creo que es conveniente que los ciudadanos se pronuncien... Hay dos posibilidades de impulsar el desarrollo urbanístico. A través de modificaciones puntuales, Alicante lleva desde 1980 y poco con modificaciones puntuales del plan general. No tiene plan general desde los años 80. Usted dice que el nuestro del 98 está obsoleto. Yo comparto que, que tiene 20 años y que está desfasado... Pero hay municipios que tienen casi 40 Por eso, me, 40 me importa más, su, más que la consulta popular, me importa su, su opinión. Necesitamos, Necesitamos un, un nuevo, nuevo plan. plan general. Bien, Necesitamos es un importante. nuevo plan general. Necesitamos un nuevo plan general que mire la ciudad de las próximas dos décadas. Estamos en un momento en el que se han producido cambios extraordinarios. Este plan general de 1998 se comenzó a redactar en 1993. Si me deja que le dé un dato que, que a veces es me que no a la hay cabeza. Mucho tiempo. En 1993 ni siquiera teníamos teléfonos móviles. Ya. Es decir, cómo ha cambiado la sociedad de principios de los 90 a la sociedad de 2020. Ha sido una auténtica revolución. Entonces, este no tiene que ser un plan general de crecimientos. Vale. No tiene que ser un plan general de expansión de la ciudad. La expansión de la ciudad se ha producido con el plan general del 98. Este tiene que ser un plan para corregir desequilibrios y para reasignar crecimientos que no se han podido hacer con el plan y, del 98. Y eliminar contradicciones como por ejemplo la de la finca de la Senala. y tenemos un proyecto urbanístico que ustedes aprobaron porque el plan general lo permite, pero la ley del Palmeral eh, no o incluso la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Palmeral tampoco. Déjeme que ponga algún acento en esa frase. Y, y con eso, <risa> sí, pero con eso quiero preguntarle sobre la finca del Arsenal. ¿Qué van a hacer ustedes para... para... Para solucionar este conflicto. Buscar soluciones. Vamos Bien. a buscar soluciones. Eh, desde la racionalidad, sí. desde la negociación, desde el respeto a, eh, en este caso, a los derechos adquiridos por un plan eh, parcial sí. que aprobó el anterior gobierno, que aprobó mi antecesora, la señora Alonso, seguramente con el apoyo de su entonces delfín, el señor Ruz, Ellos aprobaron ese plan parcial. Ellos aprobaron el aumento de las alturas, que ahora es lo que nos está dando. Por problemas. Lo digo porque a veces la memoria, no digo la de usted, digo la memoria de otros, flaquea y se les olvidan detalles tan importantes como ese incremento de las alturas que se produjo, creo que fue en 2014, en la aprobación de un instrumento urbanístico en 2014, que es lo que ahora el Ministerio y la Consejería están cuestionando. Están cuestionando el impacto paisajístico eh, que tiene sobre el Palmeral un exceso de altura. ¿Qué vamos a hacer? Negociar, porque ahí hay derechos adquiridos. Ahí hay la es, tiene pasa. que haber seguridad jurídica para los inversores. Ellos no tienen la culpa. La culpa la, Estali la eh, tienen ya. las decisiones erróneas. Estarían dispuestos a reducir las alturas? No, est estamos dispuestos a, a hacer eh, un no, planteamiento. No ellos los promotores supongo no, que están ustedes. Yo, yo no negocian. hablo por terceros. Permítame que diga. Yo no hablo por terceros. Yo lo que tengo que decir es, tenemos que buscar una solución que. Eh, que permita conciliar los distintos intereses. Yo me creo la reflexión que se está haciendo por parte del de, de Ministerio de Cultura y de la Consellería en torno al y potente impacto paisajístico que tiene la construcción. No sé si es de, de 8 o 10 alturas. Sí. Es decir, evidentemente sobrepasa la altura mm. de los huertos del entorno y los eh, y invisibiliza y por lo tanto resta ese eh, mm. valor paisajístico que tiene esa zona. Hay que buscar una solución. Vamos a buscarla. Y eh, hay que negociarla con el ministerio y hay que negociarla con la eh, propiedad. Una solución, eh, estábamos, muchos están esperando, los que se oponen a este, a este proyecto, estaban esperando esa resolución de, de cultura sobre eh, las excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo este, este año. ¿Hay resolución desde cultura? Pues tengo que decirle con, con cierta insatisfacción o más que con cierta, con bastante insatisfacción que yo también espero eh, esa resolución que, que tiene que permitirnos desbloquear eh, esta zona del centro histórico que tan, para nosotros también es importante, Plaza de las Flores, Plaza de la Fruta, ahora que el centro está reviviendo, ahora que ha vuelto la vida a la corredora, a la plaza de Baix, tenemos que devolver también la vida al entorno del mercado central Y estoy ansioso, lo digo así, ¿eh? ansioso por poder retirar esas vallas, por poder tapar esas excavaciones es que arqueológicas. Le estaba preguntando por la finca del Arsenal. El hecho de ah. que se haya ido al mercado central me encanta. Ah, bueno, porque pues, así. pues me he confundido, discúlpame. No, discúlpame. no, es sobre la finca del Arsenal si hay resolución de cultura. Sobre los restos arqueológicos. La resolución de cultura ha sido por el momento notificada, según nos consta, uh -huh. a la propiedad. Entiendo que en breve se notificará uh -huh. o que en el plazo que corresponda se le notificará al ayuntamiento. Cuando ha dicho usted resolución, sí, sí, consciente se, se ha ido pitando al mercado central. Eso significa que el mercado central es un, ya se ha convertido en obsesión para Hombre, usted. Se lo, digo, se lo digo porque es un proyecto muy enquistado. Periodísticamente, puede llamarlo como <risas> quiera, para mí es, un ob es objeto de preocupación, es indudable, porque tengo compromiso con los vecinos, tengo un compromiso, tenemos un compromiso con los comerciantes y quiero desbloquear esta situación en el sentido que le estaba diciendo, tapar las excavaciones arqueológicas, retirar las vallas, posibilitar que la actividad comercial vuelva a florecer, mientras seguimos avanzando, como estamos haciendo, en los otros terrenos. Claro. Pero... Eh, generar una situación de provisionalidad, mmm, digamos, que, que normalice la zona, nos permite avanzar en los otros terrenos sin perjudicar a, qué, a la, al entorno. ¿Por qué tarda tanto cultura? Uy. Yo eh, espero, voy a ser propositivo y positivo, es decir es espero que, que esa pregunta se responda con una resolución inmediata y que eh, no miremos atrás sino hacia adelante. Y más ahora, el centro se lo merece después de la peatonalización, no queda más tiempo para más. Eh, alcalde, le agradecemos que haya venido, sé que ha hecho un esfuerzo porque tiene que marcharse a Alicante, creo Pero que lo es. Lo he hecho encantado, <risa> Muchas ha sido gracias. Un muchísimas gracias.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 Una ciutat en i segura necessita la col·laboració de tots. Recordeu que depositar les restes de poda als contenidors o fora d'ells pot ser sancionable. Si eres particular, trasllada les restes de poda de fins a 50 kg al punt net a la llotja, al parc agroalimentari l'Alcúdia o en Carrús, Carrer Piaña 37. Si eres empresa i per a qualsevol pes, portalos a un gestor autoritzat o telefona a un professional de la poda. Des Durbaser y Ayuntamiento, Trebayem, Peruna, net. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues quedan diez minutos para llegar a las onze, y ahora sí, vamos a retomar esa ronda de noticias que la habíamos dejado pendiente de la crónica deportiva y también de la crónica meteorológica. Vamos con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Antes, de la sintonía deportiva. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sigue preparando su encuentro del próximo sábado 2 de la tarde en el Ciudad de Valencia frente al Levante escuadra que marca ahora mismo la zona de descenso. El Elche mantiene 5 puntos de ventaja con el descenso es decir, con los granotas con un partido menos disputado Para ese encuentro, Jorge Almirón estará muy pendiente en estas próximas 48 horas de Edgar Badía Todo parece indicar que llegará a tiempo para ponerse bajo palos También otros futbolistas como Víctor Rodríguez Y Guido Carrillo que en las últimas semanas no han estado y que les ha venido muy bien este último parón, el último fin de semana sin fútbol. Otros como Sánchez, Miño y Lucas Boyet también serán de la partida y muy difícil que pueda llegar a tiempo eh, el carrilero zurdo Fidel. Descartado está. Rigoni. El objetivo es conseguir una victoria para hacer la brecha más grande en el plano deportivo y alejarse todavía más de la zona de descenso. Hay ganas de fútbol, hay ganas de ganar. Iván Marcone. Sí, la idea es volver a ganar. Eh, sabemos que jugamos contra un rival que necesita también eh, volver a ganar, que se va a hacer fuerte en su cancha, pero bueno, estamos preparados y vamos a ir con, con la idea de volver a sumar de a tres puntos. Y es que no hay tanta diferencia en el límite salarial entre el Elche y el Levante. El Elche. Eh, tiene ahora mismo 34.600.000 euros, es el tope salarial más bajo de primera división, que además incluye la primera plantilla, el cuerpo técnico y el filial. El Levante solo tiene 3 millones más, 37 millones de euros. Y es que el Elche Club de Fútbol cuenta con el presupuesto más bajo de toda la primera división, como ya se suponía. De todas formas, tampoco está tan lejos de otros rivales directos. El Huesca solo tiene 3 millones más, igual que el Algo más el Cádiz, Alavés, Eibar, Osasuna y Valladolid, rivales directos que fluctúan entre los 8 y 15 millones de diferencia con los blanquiverdes. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias. Y ya podemos cerrar esta ronda de noticias con la información de Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día. El anticiclón de bloqueo sigue garantizando la estabilidad atmosférica y al mismo tiempo aportando mucha nubosidad de tipo bajo. Nubosidad que nos ha acompañado en el último tramo de la madrugada y que nos ha dejado temperaturas bastante homogéneas en buena parte del territorio. Mínimas que no han bajado de los 13-15 grados. En pedanías como Maitín o Valverde hemos rozado los 13 grados, al igual que en el Altez. Aquí en la ciudad, una mínima que ha rondado los 16 grados. Para esta mañana, sobre todo a primeras horas, paso de abundante nubosidad de tipo bajo, cielos muy nubosos o cubiertos conforme vaya avanzando la mañana, apertura de claros situación de viento en calma. Por la tarde de nuevo se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, ambiente mucho más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo. Y en cuanto a las temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 22-23 grados. Para mañana jueves más de lo mismo, ambiente soleado con nubosidad de tipo bajo, viento flojo de sureste a partir de mediodía, temperaturas sin cambios significativos máximas que van a rondar los 22 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 15 grados, viernes sábado paso de abundante nubosidad, se podría escapar alguna gota, irán bajando las temperaturas para el viernes 21 grados, el sábado ya alcanzaremos los 19 grados y es que seguirá soplando el viento flojo de componente marítima y al mismo tiempo se irá retirando la masa de aire templado que nos ha acompañado durante los últimos días. Sin embargo, para el domingo tendremos una jornada con predominio cielos despejados, alguna nube aislada de tipo bajo, viento flojo de sureste a partir de mediodía y temperaturas máximas que no van a superar los 19 grados. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca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 ...101.4... tele -Elch, Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...pues ya hemos llegado al final del programa... ...de este miércoles 18 de noviembre... ...quedan minutos para que estén con ustedes... ...esté con ustedes nuestra compañera Rosa Lucas... ...en su programa Entre Amigos... ...nosotros nos vamos como hemos comenzado... ...con más música, la que tenemos seleccionada... Y vamos a recordar, eh, para despedirnos, a la gran cantante Chabela Vargas, la dueña de un profundo sentimiento con el que conquistó el mundo a través de su música. Si supieras con ese tema, les decimos adiós. Mañana volvemos. Que tengan una buena jornada de miércoles. Als je me he hecho por venirte a ik si supieras lo que he dicho niet verte otra vez, ik no te niet nunca y no dudarías niet mi amor por ik si supieras que he mentido por niet a ver. si supieras lo que lucho por poder salir, piensan que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser, si supieras lo que invento por volverte a ver.